Hoy nos acompaña aquí en cabina también un candidato al Consejo, pero al Consejo de Bogotá. Sí, sí, sí. No olvide, don Guillermo, que nosotros tenemos eh, cobertura por todo el departamento de Cundinamarca, obviamente Bogotá 100%, y todo el departamento de Cundinamarca por medio de esta emisora Radio Mundial 1370 en el AM, y obviamente también pues por todo lo que significa estar conectados a esta hora por nuestro portal de noticias de periodismopublico.com. Y, hombre, un hombre que conocemos desde hace un buen tiempo, que le ha dedicado a toda una cultura, que es la cultura hip-hop, eh, don Guillermo, y que ha decidido también pensar que la cultura hip-hop puede tener un espacio y una política pública, pero además de eso tener un espacio es del Consejo de la Capital de la República. Un tema diferente, un tema complejo, pero un tema de muchos que estarían esperando en esto una esperanza, salga la redundancia, de tener un espacio ganado. Diego Macrofon, tenga muy buenos días. Don Carlos, buenos días a la audiencia de Periodismo Público eh, Radio y, por supuesto, a todos los integrantes de este equipo de trabajo que día a día hacen noticia ¿no? desde diferentes sectores. Óigame, Diego, eh, definitivamente tomó la decisión de lanzarse al Consejo de Bogotá. Usted lo venía preparando ya con tiempo, ¿no? Don Carlos ha sido un, tra un proceso de, pues de años, son cuatro años de estar gestando esta idea, eh, de estarla llevando a cabo, de, hemos dicho, de socializarla con cada uno de los integrantes de, de, de, del movimiento Hip Hop con los que tuvimos la oportunidad de trabajar en, en meses anteriores y pues hoy en día ya está o ya cobró vida pues la idea como tal y estamos en el ejercicio de hacer conocer un poco esta propuesta y de cómo se relaciona con las necesidades que tiene la ciudad de Bogotá actualmente. Oiga, cuando uno uno mira a la gente hip hop, digamos que hay una especie de estigma ahí puesto y dicen el hombre que el hip hop es un hombre eh, que no sé, uno dice como por su forma de vestir, por su forma de ser, sí. piensa uno diciendo no, pero pues es que va a saber de política una persona de esas, ese sabe es de música y de otras cosas. ¿No le queda un poco difícil enfrentar ese estigma? Pues ha sido lo más complicado de hecho poder presentar una propuesta política que no nazca necesariamente desde las necesidades que por tradición tiene la ciudad de Bogotá, es decir, hablar de movilidad, salud, educación, seguridad, sino que se hable desde la cultura y desde el reconocimiento de lo que los otros hacen en prueba de la ciudad que no tienen necesariamente que ver con ese tipo de temas en particular, así que eh, la apuesta ha sido complicada eh, además porque es un tema que está eh, de algún modo cerrado a esta, a esta comunidad Y, y eso hace que de pronto muchas personas no lo vean viable políticamente, pero pues finalmente eh, la política es eh, participativa, ¿no? la democracia es abierta, etcétera Sí, óigame, pero uno, uno se pone a mirarlo y hay una propuesta clara en ustedes están pensando obviamente en una política pública hip hop, ¿por qué hablar de una política pública hip hop es tan fuerte el movimiento y la cultura hip hop que merece una política pública? Consideramos que así es, don Carlos. Hace eh, bueno el año pasado, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes estimó que la asistencia a Hip hop al parque superaba a las 90.000 mil personas en cada uno de los días que se, se realizó el festival. Um, y pues finalmente somos familias y somos amigos y vecinos, ¿no? Nosotros afectamos eh, nuestro círculo social y eso nos habla casi de unas 500 mil personas en la ciudad de Bogotá que están directamente vinculadas al hip hop. Y mmm, ello nos lleva a pensar que una curul en el Consejo de Bogotá es necesaria sobre todo por el tema de la participación que tenemos nosotros en la Ciudad de Bogotá, la manera en que nos movemos en el territorio y cómo reconocemos nosotros cada uno de los espacios en los que habitamos. Finalmente, si usted se desplaza por la Ciudad de Bogotá, se va a encontrar en cada esquina o en cada cuadra eh, algún vestigio del paso del hip hop por la Ciudad de Bogotá. Sí, venga Diego, ¿cuántos candidatos hay que representen la cultura hip hop? Como lo estoy haciendo yo en este momento, ninguno. Eh, tenemos dos candidatos a Edil, uno que va mm, por, la, eh, por la localidad de Ciudad Bolívar y otro que va por la localidad de Rafael Uribe Uribe, um, pero sus temas están un poco más abiertos hacia lo cultural, hacia la inclusión de otros temas. Eh, eh, nuestra propuesta es eh, una agenda netamente política hip hop, desde que Es decir, hablamos a la ciudad desde lo que somos, no pretendemos engañarnos creyendo sabernos todos los temas, sino que realmente trabajamos es lo que a nosotros nos compete. Y, y Diego pues obviamente a pesar de que le, o sea a pesar no pues además de que le encanta la música del hip hop la cultura del hip hop también ha estudiado no es cierto es necesario Carlos de todas maneras eh, creo que el gran error que hemos cometido los hoppers fue haber pensado que vivir por fuera del sistema era realmente una alternativa nos creímos ese discurso que seguramente nos estuvo vendiendo el mismo sistema para mantenernos por fuera de la lógica y muchos de nosotros nos quedamos sin, sin educación sin embargo gracias a dios yo tuve la oportunidad de tomar unas decisiones un tanto distintas en la vida y efectivamente lograr sacar una carrera adelante una especialización y actualmente cursar una maestría para pues ponerla al servicio de la comunidad por la que trabajamos sí Diego hip hop así diez porque el movimiento así Diego Básicamente es que una situación coyuntural más que ideológica, eh, por supuesto el hip hop no cabría en el partido conservador o en el centro democrático, Eh, como tal. No. Eh, de ahí se hizo el intento con todos estos partidos pero pues ninguno nos recibió finalmente la Alianza Social Independiente escuchó nuestra propuesta, abrió sus puertas eh, y se firmó un acuerdo en el año 2013 mediante el cual garantizábamos la participación política de nosotros en, este, en estas contiendas Mire Guillermo que esta cultura hip hop es una cultura urbana No solamente se ve en Bogotá, se ve también en Soacha muchísimo y en las grandes ciudades ya prácticamente es patrimonio urbano y es lo que está buscando Diego dentro de sus, dentro de sus planes de, de trabajo de ser concejal de Bogotá, poder implementar un patrimonio urbano o cultural inmaterial de la cultura del hip hop que le abriría puertas, ¿a qué? ¿para qué serviría eso? Básicamente lo que nosotros estamos buscando es reconocimiento. La ciudad eh, de algún modo... Eh, nos ve, eh, nos tiene miedo pero no nos respeta, ¿sí? eh, si usted sale por la calle y ve un grupo de jóvenes eh, que se identifican bien sea como raperos o como hip hoppers, eh, lo que la gente tiende a hacer es cambiar de andén, eh, buscar otra cuadra… Uh, etcétera entonces mm, lo que nosotros le estamos diciendo a la ciudad de Bogotá es eh, pilas que el hip hop no es lo que usted se está imaginando, ni es lo que usted está creyendo, porque nosotros estamos metidos en los territorios sí y en los barrios también, en las esquinas pero nosotros estamos buscando transformar la realidad nuestra y de los nuestros eh, a través de la música, a través del graffiti a través del de, um, breakdance de, de los disjockeys eh, todos estos elementos se suman para el construir una comunidad que invierte en su propia comunidad, nosotros vamos a los barrios, eh, se hace entrega de alimentos, de mercado, recuperación de espacios, eh, se trabaja en las zonas de alto consumo de sustancias psicoactivas, eh, tratamos de entablar una relación um, más de amistad que de, que de pelea con, con por ejemplo la gente que maneja los, los expendios para que ellos también eh, aprendan a, a, o no aprendan, sino tengan cuidado de tal vez no infectar a niños con este tipo de, de, de sustancias. Eh, hemos aprendido a relacionarnos con distintos sectores, sobre todo con aquellos que están al margen de la ley, eh, gente que está en, en, en el límite pues, de, de la sociedad, ahí es donde nosotros hemos estado, lugares donde el Estado no entra lugares donde ah, no hay instituciones que valgan porque la gente ya no cree en la institucionalidad. Entonces, lo que le estamos diciendo a la ciudad es, sí, eh, tenemos una realidad, sí, hemos pasado una vida de calle, pero también hemos aprendido en la calle a vivir en comunidad y es lo que queremos explicar en la ciudad de Bogotá. Por eso, eh, además, la construcción de cada canción, de cada letra, de cada graffiti, alimenta la cultura de la ciudad de Bogotá, porque muestra una, una realidad, porque hace… A, eh, ...intenta asimilar ciertos procesos... ...y eso hace que la cultura se alimente... ...entonces por qué no estar dentro de... ...lo que se considera patrimonio en la ciudad de Bogotá... ...además porque llevamos 30 años de trabajo... ...y seguramente tendremos otros 100 más en la ciudad. Venga, yo siempre he dicho que al Hip Hop... ...le tienen, no sé, hace algo raro, mire... ...si usted quiere hacer una campaña... ...busco un muchacho que haga Hip Hop... ...que cante Hip Hop y hace una campaña... ...por ejemplo de seguridad ciudadana con Hip Hop... ...la policía lo hace... ...igual la salud igual algunos, algunas pero no más, o sea yo a veces siento que como que los utilizan y no les ven el potencial realmente que hay de transformación social detrás de la cultura hip hop, pero como usted lo dice, ustedes son los de la barriada y los de la calle. somos Hemos sido instrumentalizados eh, y además nos hemos dejado meter en ese juego, um, por eso la campaña de política hip hop surge como una intención de no poner nuestros votos al servicio de un tercero, un político que generalmente llega a nuestros sectores eh, nos dice, sí, yo voy a tomar su tema y lo voy a llevar ante todas las instancias que me sea posible, sin embargo esa promesa que nos hace a nosotros se la hace a los temas de discapacidad, a los temas de seguridad, a los temas de movilidad, entonces el man termina debiéndole a cada santo una vela y a la hora de cumplir somos nosotros el material de desecho sí, eh, porque tal vez le ponemos menos votos, porque somos más complicados de manejar, porque no hacemos lo que el tipo dice como él quiere, entonces simplemente terminan no cumpliéndonos esas promesas que nos hacen en campaña y terminamos siendo una línea, simplemente una línea de trabajo, aquí nosotros le estamos diciendo eh, al hip hopper y al elector en general eh, el hip hop no es una línea de trabajo sino que es la agenda de trabajo y a partir de esa agenda de trabajo cómo los hip hoppers nos relacionamos a través de nuestra cultura con la ciudad de Bogotá eh, o con el territorio, cómo nos relacionamos con la seguridad cómo nos relacionamos con la movilidad cómo nos relacionamos con eh, con eh, digamos temas de discapacidad, etcétera, es decir, cómo hemos hecho nosotros para sobrevivir 30 años viviendo lo que vivimos y, y sufriendo el estigma que hemos sufrido por parte de la sociedad y cómo vamos a coger eso para hacerlo viable en un entorno eh, social un poco más asequible para nosotros, es acercarnos a la ciudad. Pues hombre, ahí está Guillermo, conozco a Diego hace varios años, es un hombre que le ha interesado siempre defender los espacios ganados por el hip hop en los escenarios radiales, la televisión, en los escenarios académicos, siempre ha buscado ganarle, como dice él, un pedacito de terreno a la gente que no cree mucho en estas propuestas urbanas y ciudadanas. Hoy se lo quiere ganar es al Consejo de Bogotá y le quiere arrebatar un espacio al Consejo de Bogotá para hablar de una propuesta diferente no desde lo normal y tradicional de la política de la capital de la república debe ser complicadísimo hacer una campaña vestido uno de hip, de, de hip hopper eh, con tatuajes, con aretes cantando debe ser muy complejo pero muy seguramente hay mucha gente que ve en esto una opción diferente para Bogotá Así 10 es el número del tarjetón de este hombre joven que le ha apostado su proyecto de vida a la cultura del hip hop y como él lo dice, yo lo conozco hace varios años sin ningún tipo de, de, de, de, de color diferente al de quererle arrebatar siempre un poquitico de espacio un poquitico de reconocimiento a la cultura del hip hop pero miren Carlos que cuando él habla anteriormente que la gente ve pronto a estos chicos de música urbana de pronto se cambian de andén le tienen temor de pronto por la cachuchita, por la rompa ancha. Lo que pasa es que en nuestro país falta mucha cultura. Nos falta mucha cultura para poder manejar estos temas. Pero de pronto, eh, Candidato, ¿usted cree que te puede cambiar esta forma? De pronto decirle a estos chicos, ven, vamos a cambiar nuestra forma de vestir y mostremos nuestro arte por medio de todo lo que es la música, por medio de pronto el graffiti, porque ahí está manejando todo lo que es el graffiti. Y la segunda pregunta que le hago es, ¿cuántos votos necesita para llegar usted al consejo? Ok, en el primer tema es un rotundo no, nosotros no vamos a cambiar la manera en que nos vemos, porque eso hace parte de nuestra idiosincrasia, ¿sí? de, de nuestra identidad como tal. Uh -huh. Um, pretender que nos pongamos un vestido de paño para ir a grafitear para que la sociedad nos vea bien sería sería entrar en un en un mundo ilógico um, así que desde lo que somos y lo que hemos hecho sí o sea reconocemos nuestros errores hemos hemos fracasado en algunas cosas pero hemos acertado en otras y desde allí queremos construir nuestro acercamiento a la ciudad de Bogotá um, o a la ciudadanía en general en Soacha también eh, de hecho Soacha es una es un es un municipio que tiene que alberga mucho movimiento hip hop eh, y que tiene eh, además una fuerte relación con Bogotá también porque pues aquí ya no hay fronteras, salvo la placa vino tinto y la placa verde, de, de resto usted no encuentra ninguna diferencia en, en el paso de un, de un lado al otro, entonces eh, nosotros no vamos a cambiar la manera en que nos vemos, de hecho llegar al consejo es llegar como soy eh, y como le he dicho al, al hip hop que, que somos, porque es que a mí no me hace el traje, porque el traje no le quita lo ladrón al ladrón, ¿sí? lo, lo vimos con Samuel Moreno, muy bonito, muy lindo, muy estudiado, Harvard, etcétera, yo que sé por dónde pasó ese man y sin embargo terminó defraudando la ciudad por miles de millones de pesos eh, y no les corre tierra, no les da vergüenza, ne, no pasa nada, porque finalmente su, su, su ideología es plata, ¿sí? ellos no ven otra cosa sino dinero. Así que eh, nosotros no vamos a negar lo que somos, quizás habrá que usar traje y corbata en algún escenario, obviamente desde el Consejo de Bogotá, pero no será la regla para nosotros, porque ahí es donde empezamos a radicar o a marcar la diferencia para que la ciudadanía se empiece a dar cuenta que el hip hopper también también estudia también se forma, también piensa en ciudad también piensa en política, de hecho nosotros somos una comunidad muy politizada nuestras canciones y discursos han sido antisistémicos, es decir eh, nosotros no creemos en, en, en como tal en la figura electoral ni en las, ni, ni en las instituciones pero hemos nos hemos dado cuenta que esa marginalidad también que hemos o esa automarginalidad lo que ha hecho con nosotros es mantenernos al margen eh, de las ganancias del Estado, ¿sí? hoy en día hacen contratos a nombre del hip hop sale la plata a nombre del hip hop pero la plata no llega al hip hopper. Sí. así que lo que vamos a hacer es como lo decía don Carlos recuperar nuestro pedacito puede que este sea apenas una primer puntada de lo que necesitamos hacer en la ciudad eh, y esperamos que así sea un una primer puntada, porque sí creemos que debemos ganarnos el poder político en el, te en el territorio, en cuatro años aspiramos a estar llevando candidatos a las juntas administradoras locales de la ciudad de Bogotá y ojalá de los municipios aledaños a la ciudad porque en cada territorio donde haya un hip hopper debe haber un hip hopper empoderado del poder político finalmente la política es eh, o más bien el estado al que nosotros hemos acusado de, de, de inoperante el estado no no no es el solo operando es decir no es no es como un robot que tiene conciencia si ¿sí? el estado opera y da resultados de acuerdo a quien ejecuta las acciones dentro del estado es decir al ciudadano que se hace subir allá o al tecnócrata que a través de su carrera ha logrado entrar al Estado y fortalecerse allí. Entonces lo que nosotros planteamos es, si el Estado está errado en la manera en que nos trata y nos toca, eh, significa que hay que cambiar a quien opera el Estado. Y lo que nosotros estamos haciendo es, tomar el control del Estado, tomar el control del aparato estatal y empezar a decidir en favor de nuestra comunidad que no ha sido visibilizada y que no ha sido contemplada en ninguno de los planes de desarrollo, ni distritales, ni locales, ni municipales, eh, en, en, el en los diferentes territorios del país. Y finalmente, eh, ¿cuántos votos necesitamos? Eh, yo la verdad esa cuenta no la he hecho, yo le estoy apuntando a 20 mil votos, eh, seguramente con 20 mil votos no nos vamos a quemar. Um, Sin embargo, como no hemos sido una población politizada electoralmente, pues es una cuenta que no sabemos realmente qué va a dar. El único, Lo único cierto aquí es que le estamos apostando al público que es abstinente, que es la gran mayoría de los posibles electores en el país y les estamos diciendo que hay una apuesta política que se piensa diferente, que sí pretende hacer transformaciones en su territorio, en su ciudad, en este caso desde Bogotá, pretendemos intervenir en todos los temas, salud, educación, seguridad, vivienda, trabajo, garantías sociales, garantías eh, económicas, etcétera, pero primero tenemos que demostrar que como hip hoppers somos responsables de nuestra ciudad y ahí es donde está la diferencia de nuestra forma de ver la política. Pues ahí está hombre, Diego, un abrazo muy fuerte, muchísima suerte. Eh, y estos micrófonos de Radio Mundial 1330M y de Primer Público Radio están dispuestos a estas propuestas novedosas y, y que pronto son, ojalá, exitosas en el Consejo de Bogotá. Así 10 es, es el número de Diego. Diego, un fuerte abrazo y mucha suerte. Don Carlos, muchas gracias. Don Guillermo y a toda la audiencia de Periodismo Público Radio, muchas gracias.